Hola, Dani, ¿qué tal? Gracias por, por el espacio. No, bueno, un placer, una alegría poder escucharte charlar en este caso al aire、eh, desde otra faceta, porque hemos charlado en varias oportunidades、eh, y también vinculada al arte por el trabajo de Cantamañanas, este espacio literario también de encuentro artístico, cultural, de talleres, de formación. Ahora en tu faceta de, de cantora, que también disfrutamos. Sí. Sí, sí,、eh, son como dos, dos cosas que están siempre presentes en mi vida, y bueno, en este caso、eh, le estoy dando bastante empuje al tema de la música,、eh, así que, que está vinculado también,、mm. ¿no? Porque es,、eh, también es transmitir algo a partir de, de la palabra y de la música en este caso.、Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se fue preparando, además,、eh, en este contexto ¿Eh? tan particular, estas sesiones en el estudio、eh, que vamos a poder disfrutar hoy? Bueno, sí, ese fue todo un tema, ¿no? Porque、eh, el año pasado nos agarró malparados a todos. <risa> Esto no, no es una novedad, no, no voy a referirme demasiado a eso, pero bueno, en mi caso particular、eh, y, y con mis compañeros también nos, nos apagulló un poco, no, su, no supimos qué hacer. Y bueno, cuando pasó lo peor, digamos, todo el, el invierno, <coughs> perdón, el invierno y. Eh, y ya los ánimos eran diferentes, ¿no es cierto? Que Ya había una perspectiva de poder hacer algo, decidimos reunirnos y ver qué podíamos hacer.、Sí. Eh, bueno, y como el tema de la presencialidad todavía estaba, era muy incierto, dijimos, bueno, vamos a, a hacer algo en estudio.、Uh -huh. Y ahí surge la idea, ¿no?、Eh, bueno, si bien es algo en estudio, en realidad no es、eh, algo muy. ¿Cómo decirlo? No es algo. En, Que se haya grabado y editado y se haya tomado un largo tiempo en hacer ese trabajo, sino que lo que apostamos fue más que nada a rescatar esa espontaneidad que por ahí se perdió、eh, desde que no podíamos compartir la presencialidad. n o、mm. eh, Así que bueno, lo que tratamos de hacer fue una, una sesión en estudio, que en este caso fue una tarde, nos fuimos a la fragua.、Eh, ahí mando un saludo para Juan Gisosa, que hizo un l a b u r o increíble con todo s lo s Es el sonido, y bueno, con mucho, mucho amor también por, por todo este laburo artístico.、Eh, y bueno, fuimos una tarde, pusimos play y a grabar. Y, y bueno,、eh, eso fue lo que salió. <risas> Tratamos de que quede esa,、eh, ese espíritu de, de, de lo espontáneo, ¿no? De, de, de no tener todo tan. Tan preparado y tan editado como a veces sucede con las cosas grabadas en estudio,、sí. sino que sea lo más fresco posible, lo más auténtico posible.、Eh, y bueno, después sí, obviamente son grabaciones y luego hubo una edición, pero más que nada para agregarle al, al tema de, de lo audiovisual, ¿no? al tema del video, para que la imagen tenga un plus y que, que, que pueda haber algo más que la gente pueda. Eh, captar y recibir desde las pantallas, ¿no? En sus casas, porque no es lo mismo, obviamente, toda esa energía que circula cuando estamos todos juntos,、eh, por ahí compartiendo en, en un escenario con el público, que a través de la pantalla.、Mm. Así que, bueno, tratamos de ponerle todo lo que pudimos para, para que de alguna manera esa magia no se pierda, ¿no? O sea que es una grabación que tiene la frescura del vivo, de alguna manera. Exactamente. Y lo que también nos pareció novedoso hacer, que bueno, estamos. Investigando, ¿no? Como es el tema este de, de las redes, qué posibilidades ofrecen, es que、eh, esto, esta, este, digamos, esta grabación va a ser estrenada, ¿no? está planteada como un estreno en vivo para、uh -huh. hoy a las 20:30, es decir, que se va a empezar a ver recién hoy a las 20:30, y va a haber un chat en vivo en tiempo real para poder conversar、eh, quienes estemos ahí, ¿no? Así que yo voy a estar ahí、eh, compartiendo en vivo ese momento con quienes quieran escuchar. Bien, así que vamos, Nos, vamos a v o s e r c m o explicar. Vamos a poder、eh, escucharte cantar,、eh, acompañada entre otros por、eh, Antonio González en guitarra. Sí, exactamente. Sí, sí, Antonio González en guitarra、eh, y Nicolás Galarza en percusión.、Eh, con Nico venimos ya hace un montón trabajando、eh, en ese t camino musical que a veces se pone un poco arduo, pero también trae sus cosas hermosas.、Eh, Y bueno, con Antonio, en realidad el año pasado se cruzaron nuestros caminos y empezamos también ahí、eh, este, este trayecto musical ahí en conjunto. Así que me acompañan ellos dos.、Eh, y bueno, la idea es seguirla, ¿no? Como sea.、Eh, por lo que se viene ahora, vemos que a través de redes va a ser lo más factible y después, en cuanto se pueda volver a una presencialidad en la que estemos、eh, todos seguros y, y que no haya. Grandes riesgos, bueno, ahí también, poder encontrarnos con, con todo el público en, en persona, s ¿no? que es lo que tanto añoramos. Y ahí hacemos una presentación acá en el estudio de la radio. Sí, por supuesto, por supuesto, eso desde ya. Buenísimo, buenísimo. Claro,、eh, un Concierto, una, una grabación que van a estrenar esta noche. ¿De ¿Cuánto d e tiempo? ¿Cuántas canciones、eh, para anticipar así algo de lo que vamos a poder escuchar, ver, disfrutar esta noche?、Sí. Son siete canciones. Es este, algo corto en sí, digamos, no es un recital de una hora y media.、Eh, son siete canciones porque también pensamos en eso, en el tema del formato, de que en las redes por ahí a veces. Cuesta un poco quedarse mirando algo de una hora y media, de una hora, entonces tratamos de que sea un poquito más,、eh, más breve. n o、uh -huh. eh, Y bueno, lo que vamos a hacer es pasar por un repertorio, como vos co también comentabas antes, cuál, ¿cuál era el repertorio? Bueno, más que nada, folclore de nuestro país.、Eh, tenemos alguna incursión ahí en el folclore latinoamericano, que, que lo amo y bueno, siempre voy rescatándose algunas perlitas que me encantan y me gusta. Este, compartirlas,、eh, así que vamos a tener una, una versión muy,、no、sé, muy linda para mí, novedosa de La Flor de la Canela. Así que eso ya voy adelantando que, que es una, una sorpresa interesante. Al menos a nosotros nos gustó el, el trabajo musical que hicimos con esa, con esa canción, que inclusive、eh, cumplió 50 años de. De su creación y de su estreno este año, así que también es un homenaje a Chauca b Granda, que es un, una, una de nuestras grandes voces latinoamericanas.、Sí. Eh, y después, bueno, también canciones de, de Atahualpa Chupanqui, que también es un gran referente para mí,、eh, y otras canciones que, que he ido rescatando por ahí,、eh, como por ejemplo La s a m b a para la Guaguita, que no es muy escuchada, pero es realmente un. Es una composición hermosísima, no solo en, en lo que es la melodía, sino también la letra, que tiene un contenido muy fuerte.、Sí. Eh, eso es, es algo que también me, me importa mucho de las canciones: ese mensaje que se pueda transmitir. ¿no? Mm. Un mensaje que no solo apele a, a lo individual y a la subjetividad de cada uno, que es muy importante, por supuesto, sino también que nos interpele como comunidad, ¿no? mm. como sociedad.、Mm. Así que. Eso también es un punto、eh, importante en, en las canciones que a mí me gusta elegir para, para compartir. ¿Sos una investigadora de la música? ¿Te, ¿Te importa el contexto en el que se escribió? ¿Te, te, te interesa toda la historia detrás de, de las canciones que, que elegís para el repertorio? Sí,、eh, a mí me, la verdad es que e <ríe> Soy vista de esas personas que entran a buscar algo en internet y se van colgando en un enlace, en otro, en otro, y, y se van ramificando hasta que ya no, no, no se acuerdan de dónde partieron.、Sí. Así que me gusta investigar de todo.、Eh, en mi caso, vos sabés que por ahí. Eh, a menos que sea que me llegue por una historia en particular, a mí las canciones me impactan cuando las escucho. No. ¿no? escucho a veces e e s c u c h a a u n artista y quedo impactada por la canción y después e m p e c é a investigar cómo fue su creación, su historia.、Eh, y encuentro un montón de cosas atrás de eso. Atrás de algunos clásicos y también de otras que no son clásicas o que por ahí no son tan, tan escuchadas, ¿no? El cancionero folclórico, por ahí en el actual. Eh, así que sí, hay, hay mucha historia atrás de las canciones.、Eh, hay mucha gente tapada también. <ríe> por、sí. ejemplo, a mí me gusta rescatar a las autoras, ¿no?、Sí. Porque tenemos canciones de Atahualpa, por ejemplo, que fueron escritas en colaboración con, con Paula Petín Fitzpatrick, que era su esposa, s ¿sí? desde entonces. Y que no aparece mencionada en general. Nadie reconoce el nombre de Paula Petín, pero sí de, de Atahual Cayupanqui.、Claro. Sin embargo, las composiciones f u e r o n escritas en, en colaboración.、Uh -huh. Qué dato que importante. Yo personalmente lo desconocía y, y vamos aprendiendo a partir de, de escucharte. Claro, nos quedamos escuchando acá en la radio, rogativa de Lonconeo.、Eh, sí. Haciendo una especie de previa de lo que va a ser el, el estreno esta noche de, del concierto, vamos a estar ahí prendidos、sí. y prendidas siguiendo la transmisión, el estreno para, para poder disfrutarlo. Y seguramente será parte de la música que nos va a acompañar en los próximos días también aquí en la radio. Bueno, muchas gracias. Esta canción que, que vamos a c o m p a r t i r ahora por la radio、eh, realmente es una de las canciones que más me han llegado al corazón y, y a todo mi ser. Y me gustaría que por ahí. Eso se pueda transmitir al resto.、Eh, es una canción patagónica in、eh, inspirada en un, en, un, en un ritmo mapuche, no, no es de la autoría, por supuesto, de b e r b e l y Aguilar, que son este, autores patagónicos, y bueno, es, es, estáis quedando en este ritmo mapuche que es el Loncomeo, que es un, un ritmo eh, principalmente. Eh, Espiritual, la rogativa es, es una ceremonia espiritual muy importante para la nación mapuche. Así que este, realmente fue un tema que, que me impactó muchísimo y que lo hago con todo mi amor y todo mi respeto. Así que bueno, espero que, que lo, lo disfruten un montón. Nos quedamos escuchando a t e te mandamos un abrazo enorme y nos prendemos hoy a las 20:30 a tu canal de YouTube. Dale, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Dani. Gracias a la radio y a todos los oyentes.、Un、abrazo grande.、Gracias.